Chicos de la calle! Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas, mis amigos son los chorros más potentes del lugar, los vecinos nos enfian, no nos dejan respirar. Chicos de la calle! Chicos de la calle! Chicos de la calle! Buenas noches. Buenas noches. Que el pasado miércoles no vinimos a hacer programa. Es verdad, lo sentimos. Estamos muy cansados de Dinamarca. <risa> que bueno, que esto es Catado Pain, para Ajá. quien estéis en directo, que siempre se nos olvida decirlo Sí, además este ya este es nuestro 89 sí. programa Que a ver si para el 90 hacemos especial <risa> Lo ve difícil, lo ve sí. difícil porque ya llega, llega el veranito y Ya llegó la fruta, el primero que se y... levante <risa> Pero bueno, vamos, que, que sí, que tarde o temprano del 90 o en el 100 haremos eh, eh. un especial. Mm. Y Johnny está cagando a mí, pero bueno, ¿Por? que sí que tendremos, porque has dicho como, ah, no, no, no tan tarde, no tan tarde. No, no. Vale. Y, y nada, que si queréis nos podéis llamar al 911426912 o dejarnos cualquier cosa en el blog. Y, y nada, hoy... Ah, y por cierto, antes de nada, que se me acabo de acordar ahora, que si queréis también cualquier cosa, que nos escribáis a catadopain.com y que unos chicos nos han pasado a través del email, y a mí se me ha olvidado traerlo, eh, su disco que acaban de sacar, no sé de qué país de Latinoamérica eran exactamente, que era un disco de hip-hop, que he estado escuchando, claro, estaba bastante bien. los artefactos. No, otro, otro no es distinto. Sí, no, eh, que nos ha escrito a, a Catadopain los artefactos incendiarios? Sí, son incendiary? los artefactos incendiarios que han sacado un nuevo CD. Ah, Sí, que vale. todos vale. los han enviado, así que vale, sí, vale. Joder, ya dentro pues de poco no. volveremos a ponerlos. Vale. Hombre, la verdad que no sé, no lo he escuchado, no llega a escuchar, mm. no he tenido tiempo, pero, pero, hombre, habrán evolucionado bastante porque el primero que nos enviaron ya tiene unos añitos, mm. así que... Pues lo he flipado porque no... si hubiera leído artefactos incendiarios hubiera dicho, vale. Sí, sí, sí. Oh, pues mira. Así que, pues nada, que vamos a ir primeramente con un grupo que se llama Absurdo, eh, son gente de Barcelona Gente absurda De la demo del 2010 De, de hecho, yo ni me decía ah, Creo que yo, no sabemos si los hemos puesto Pero no, ah, nos hemos llegado a A ponerlos a, a que sonaran aquí Es una casete en roja Y nada, tenéis en descarga directa por internet Y en... Y en... Eh, ah, joder El, el, el Cruz Torday, este underground, no sé qué, el blog este. Siempre dices ese mismo blog. El blog, a ti todos son el mismo. Es que ese blog es muy bueno. Y si no, también en el de Supurando Rabia, que, que creo que es un blog que lo colgaron de los primeritos, ah. también lo podéis escuchar. Pues nada, vamos con la canción Lazos de Sangre. Nos bueno. están inundando las hormigas voladoras. Ya, eh, a mí antes ha chocado una conmigo y... Pues aquí en la mesa hay como cinco. Sino, Dios, hostia, eh, esto es como en el capítulo de Simpson que Homer está en la NASA y empiezan las hormigas a meterse por los sí. controles, va a empezar esto a dar chispazos de un momento a otro sí, sí. con las hormigas voladoras. Además hace mucho calor aquí, esto es ya sabéis los que nos esto sé, es a una es a una siempre, carcoma, exacto. Cuando hace mucho frío hace una rasca increíble, Que hay que estar con abrigo y cuando hace calor es mmm, no sé cuántos el, grados arriba. Esto es como lo bonito de España, que no hay otoño ni primavera, aquí o calor extremo o frío extremo Pero bueno, estamos con un, con un ventilador precario que, que nos está salvando un poco la vida Bueno, a mí que estoy en la pecera, ahora yo ni se cambiara para acá y me dará un poco de respiro Que por cierto, que veníamos diciendo antes, que gracias a, a Dani que ha colgado sí. un pedazo de, de información ahí del programa sí, de Dinamarca Sí, todo eso por internet, que además decía... Si penséis que mucho pues quito cosas ya como que uh, está que va. ojalá ojalá le a mucha gente que uh. le mole el punk danés para tener información y y a, a quien no le mole también ¿Ah? <risa> y que además como, como había información de todo porque estamos hablando sí. tanto de grupos como del de cristiania de cómo se mueve allí la peña de las ocupas un poco de la difusión que se hace allí del punk y tal de y cómo bueno. bailan allí también sí sí <risa> así que joder que nada muchas gracias Y vamos a ir ahora con, con un grupo de Divit de, de México que Andale. se llaman Ruina Total. Yándale, guanito Y nada, pues eh, la canción nos viene muy al pelo porque nos gusta mucho los doritos picantes que han salido <risa> ahora. Y nada, pues vamos a ir con El Enchilado, Mami. que darle más escuchada a este disco. Sí, sí, totalmente, wey. además del rollito pum, más o menos simple de este que mola, eh, la voz es súper hoy, hoy, hoy. Sí, ah. bueno, estás aquí me ha recordado, un poco salvando las distancias, ah. porque yo y mis recordatorios sí. de grupos, pero a un grupo que es uno de mis favoritos, a los leadership, pues, ah, sí. y tiene cierto toque también a ese rock and rollero ahí metido ah. con, pero con es, la voz. Pero esto a mí la voz es lo que más me ha flipado, mm. o sea, puro odio. Sí. sí, además el Johnny hoy estrena su camiseta después de 20 años eh, a la sombra en un armario guardada de intolerance que, eh, que, que ya ni se acordaba que la tenía sí. yo creo La de la bonita camiseta de odio bien dirigido es odio positivo Sí Qué gran verdad Que ya, ya estábamos hartos de ver sola de totalitar <risa> Y la, no de, tengo la, y la de los bestomen De Beethoven, la, la sudadera, no La sudadera Que ah, bueno. <risa> <risa> le curro encima porque justo tema. la... Eh, la joder, como los cordones de la capucha ah. tapándolo, y, y uno me llegó y dice: ¿Llevas un parche que pone toallitas? <risa> y yo, sí, sí. Oye, estaría. Oye, pues eso es un buen nombre de la Y ahora grupo. en el juego me he quedado con el toallitas. <risa> y, pero bueno, que eso, que nada, que voy a hacer ahora antes de nada. Una pequeña reseña del sábado pasado que estuve en las fiestas de Getafe, mm, sí. que por cierto, comparado con otro día que fui hace dos años, estaba muy petado. Sí, eh, no te agarraste tanto del ambiente. No, la verdad es que no. Porque Fue... yo ni me decía, uff, es que va a haber un ambiente, pero... Mm, es que la otra vez que fui, que es que ya ni me acuerdo quién tocaba ni quién había... Era un ambiente un poco aberrante. Sí, pero, esta pero vez no estaba Bueno, mal. sí, o sea, fue un ambiente aberrante en cuanto a, a... O sea, tú hubieras llorado de ver a gente puesta, pero... O sea, sobre todo un chaval que yo conocí hace mogollón de años, que ya iba así con un poco de pintas de, de punk y tal, o sea, ya rollo punk, costra ibérico a muerte, o sea, es de ya rozar la vestimenta rollo clown, payaso y vamos llevaba ahí un o sea me dio una pena de ver cómo Peña se jode por las putas drogas eh, y mo y sobre todo mogollón de pibas eh, en su mundo Totalmente en su mundo Con la mandíbula Que vamos Se le iba para todos Qué lados Qué pena O sea En cuanto a eso Fue mm, muchísimo más aberrante Que, sí, yo, que la otra yo, yo en fiestas de, de Cosla También vi mucha mandíbula sí. <risa> Mucha mandíbula ondeando al viento sí. o sea, A mí me dio mucha penica Pero bueno Y bueno Y nos ofrecieron tripis pues Es que no, no, puedo, o sea, no puedo entender Cómo la gente se puede divertir así De verdad O sea, a ver, que me parece bien que cada uno haga lo que quiera, ¿sabes? Yo fumo y a alguien que no fuma le puede dar todo el asco del mundo sí. y le puede parecer que me estoy jodiendo los pulmones igualmente. Pero uf, que me cuesta, me, igual que a esa gente le costará ver que, cómo yo puedo seguir fumando, pero, pues que me, me resulta muy duro, tío. O sea, fumar jodes a los demás si no estás en el sitio cerrado, es cierto, pero por, y te jodes los pulmones, pero por lo menos no te conviertes en un puto zombie como, a ver, no todo el mundo que se droga es así. Pero es que había ciertas personas en el concierto, que madre mía. Mm. Pero bueno, que eso, que el resumen es que lanzo una pregunta. ¿Por A qué ver. los grupos de punk, más punk, más ibérico, uh -huh. llevan eh, gafas <coughs> de sol? ¿Al tocar a las 3 de la mañana? Eh, porque es toda la clase, y claro. ¿Qué tú, tú, tú te la clase. Es, o sea, lo primero, es elegante. Y lo segundo, no y más obvio, cuando vas todo loco, ¿sabes? Las pupilas <risas> dilatadas, pues te ponen las gafas y yo creo que no, no te duele tanto las luces. Yo es que eso de ver a Punky con ray y esas cosas, pues no... Vamos, hmm. oh, que no sé si llevan ray pero... Pero bueno, que pero se que pasa. eso va dentro de la estética, joder, ya, Johnny. No que no parece sé. que no te enteras. Que no, un punk ni tiene que llevar ni gafas de sol ni paraguas. O sea, eso va a empezar. Perdona, no, un punk tiene que ir de traje... Ahí, como decía No me acuerdo quién era Uno de estos anarquistas antiguos de, Hay que ir trajeado por la calle Con tu sombrerito Y claro. sin levantar sospechas Y sin jugar al mus y al tute uh -huh. Que eso es antirevolucionario <risa> Y como nosotros somos los que damos las normas De cómo tiene que ser un buen punk O nos <risa> hacéis caso o sois todos unas mierdas <risa> Claro, claro por, supuesto. por supuesto Que lo sepáis eh. <risa> eso ante todo Y nada, yo que sé que estuvo bien O sea, hubo grupos... De... por cierto, recuerda, porque si yo no, yo, como yo no estuve, no pues sé quién ¿qué tocó, los tocaron, tocaron. Yo me perdí a los dos, tres primeros... ¿La abordaje, no? No, eso fue el viernes. Ah, vale. El sábado tocaron tres grupos que me perdí los tres primeros cuando llegué, porque eso sí, que empezó puntual para que, para que no acabara con el concierto a las nueve de la mañana. Ajá. Y tocaron Speedy Flotes, Donantes Sanguinarios, mm. un grupo de De psicobili muy extraño. ¡Ay, qué guapo! No, a mí no me moló nada. La verdad es que... Pero a ti y el Psicobili... No, no, no no, gracia, no, no, no. Es que tocaron dos grupos de Psicobili. Uno a mí no me pareció Psicobili para nada. Sí. Que no me acuerdo... Se llamaban... Eh... Al no, no, no, Lobo Eléctrico no No me acuerdo No, no, no, ni de coña ¿Ah, Has coñas. visto ya no. Lobo Eléctrico Pues no sé como Alma Eléctrica Yo que sé sí, Un así. nombre así sí. Que resulta que era Que solo Rasca y Pica Ajá. Que como me supongo Habrán cambiado de algún componente y tal Joder, que ahora que dices lo de Rasca y Pica No te acuerdas No, no, es que no De los dibujos No, no, no que no O sea, nunca escuchas el grupo Pero tú ah. no te acuerdas de un grupo Que yo estoy buscando durante mucho tiempo Jolín Si alguien escucha esto A lo sí. mejor me dicen A ver, chica Lo buscas en internet y te sale sí, Pero, pero tío, los pinipón. Joder, era. ese grupo que volaba mazo de cani, eh. Si alguien escucha el programa y, y encuentra eso, que lo dejen por el sí, blog, era. por favor, que me acabo de acordar. Pues el caso que, que tocaron los chicos estos, y a mí sí que es cierto que no pegaba mucho, y sobre todo se notaba que la gente estaba un poco a su bola, Sí porque, o sea, en realidad tenían más de blues, de rock mmm, sureño antiguo, yo qué sé, de mezclas así, que era brutal, pero sí que es cierto que siendo el chiringo punk, no... Como que era un día de escuchar punk, sí. no de escuchar eso. Pero, <coughs> chapo por el grupo, que eso es cierto, que luego me tienen en MySpace y no me molo nada. El directo me encantó, yo no sé si eran canciones nuevas o qué... <coughs> Pero flipante, y sobre todo el batería, era una puta máquina tocando, o sea, tocando de bien, no de rápido, Ajá. de bestia, ni nada, sino de tocar bien y, no sé, me molaron. Y luego esos que sí que luego resulta que deben ser, que sí que son psicobili, se los autodenominan rollo sí. psicobili, eso sí me moló. Pero luego tocaron otros que no, no me moló nada y, además, muchas exigencias de sonido, luego que, claro, luego, pues... Eh, Empezó a fallar todo, se cabreó el cantante, no sé. No me moló mucho el rollo Mira, ahí. sabes de mi queja la semana de hoy. Vale. Y, y nada, yo que sé qué más grupos tocaron. Es que ahora mismo, la verdad, es que no me acuerdo muy bien. Pero yo que sé que estuvo un día gracioso. Los speedy flotes estuvieron bastante... Lo poquito que vi, porque Pero me nunca los he visto? Pues, pung acelerado, super heavy, parte Ajá. super heavy. Es que yo eso no, no recordaba. Pero sí que es cierto que las partes más tras y tal no me molaban. Me molaba más el rollo, pum... ...sencillo y a toda hostia... Hmm. ...y yo que sé que estuvo bien... ...y ahora del otro concierto que queríamos hablar... ...que era el de Berge... Ah, ...Andy Sturbanse... ...bueno Prager. pues espera que ya que hablamos de chiringos y de fiestas... Y ...voy a hablar yo también de, del de Coslada... ...que hmm. yo estuve en el de Coslada... ...que tocaban entre otros grupos sin talento... ...los Faber Pugna... Y, ...y dos más que... ...bueno, una cantautora que estaba como una cabra... ...o sea, me moló, en plan de que sí. estaba como una cabra... ...de que, de sí. que la, la puesta en escena era yeah. muy alocada... ...en plan la piba iba disfrazada... ...como azo de pelucas... Yeah. Y, ...y yo qué sé, vamos llevaba ya a todas las amigas fans... ...que, que se le echaron todos los bailes... ...y yo qué sé, <risa> la verdad es que no lo escuché... ...pero, o sea, en plan de que me quedé ahí... Sí. ...escuchando bien las letras... <risa> ...pero era Musala... <risa> y, ...y luego es verdad que había un grupo... ...que es que ahora mismo no recuerdo el nombre... ...pero es que era brutal que se tocaron bueno es que la jodieron totalmente pero sí. es que dije dios ¿cómo se os ocurre eh, no sé si era una de beethoven o el canon de patchbell o algo sí. así que se la hicieron en modo heavy pero brutal brutal y luego hicieron ahora que llevas la camiseta una versión la versión Lentor. de audio bien dirigido es ah, audio positivo era. que brutal pero también en modo heavy tron sí. y, y otra más una de los rip o algo así ah. bueno o sea increíble sí. el, en plan me gustó muy bien porque además eran chavalillos y, mm. y estaba muy bien tío me gustaron eh, y luego, pues eso, eh, los Father Pugna, estos que yo nunca los había escuchado, que son así más rock y tal, punk sí. rock, y, y yo qué sé, eh, no, me, no me apasionaron mucho, sí. pero bueno, estaban mal. Y, y los sin talento, que me parece una falta de respeto, que luego les, les cortaron, o sea, mientras estaban tocando, ah. les, les cortaron, entre medias, metían música del chiringo, sí. ¿sabes? Cuando a ningún grupo les habían hecho eso. Joder. Y sí, sí, o sea, o sea es que... Hubo boicota, ¿eh? Pero más o menos me Joder. pareció fatal. Así que nada, yo qué sé, la peñada nos indignamos un poco. Yeah. Pero bueno, eh, es lo que tiene que tocar ya los últimos y, mm. y casi que lo peor te lo, te lo chupas tú, sí. ¿no? Pero bueno. Y, y nada, que sí, que, que lo que tú decías de las drogas, eso era un ambiente muy chungo, muy chungo. Yeah. Pero, pero bueno, yo qué sé, es que eso, es lo que tiene las fiestas esta de los pueblos, sí. tío. Que la gente, bueno, como hay una mezcla ahí de... Sí. Que sí, a lo mejor hay alguna caseta que tiene conciertos más... Sobre todo en cuanto... Más de punk exacto. o lo que sea, o más de rock. Sí. Pero luego al lado tienes las casetas otras que te ponen el chunta, chunta a 3.000 vatios. Sí. Pero que es que la, la gente no entraba ni a la caseta ni los bacalas. De, de, del ruido que hacía eso, que es que estabas fuera y estabas más cómodo. Y yo cuando llegué a Getafe estuve buscando el sitio este descubrí que... ...que tenemos que dejar el grupo... ...y hacernos un grupo de esto de versiones... ...para tocar en ferias... ...porque no he visto un grupo tocar tan mal... Y están, vamos, solo escuché la canción esta de mis documentos, de Los Secret ah, ¿no? De, no lo, la de... Los Rodríguez, ¿no? Sí, la de Quiero, na, na, sí. na, na, na, Pues, no, o sea, el abuela. pibe con peor voz del mundo, el grupo <risas> se defendía, pero decía, es que Me nos encanta. ponemos nosotros, podemos hacer lo mismo. Me encanta, tío. Y nos o sea, ganamos un pastor Y es, peña es Dios, o sea, tú no te acuerdas en fiestas de Móstoles la de Loca, Loca, Loca. Pero un abuelo de 80 años sí, cantando, <risas> cantando, Loca, Loca, Loca. Loca, loca, loca Que parecía no, fraga nada, sí. Pero es que increíble Y la gente dándolo todo o sea, sí, sí. Es que esas horas y ya con unos cuantos um, tintos de verano mojitos, Eres feliz, sabes, sí, sí. eres feliz o sea, Increíble y, y nada, que también además, yo que sé hacía un mogollón que no iba una, a una feria de estas Y pues lo típico, nos quedamos ahí y Que se lo diga al señorito Kenji Que estaba por ahí Y nos quedamos embobados mirando La Noria, el, el, sí, pues, yeah. el Siete Picos yeah. y esas cosas ahí de las atracciones que que molan mazo, tío. Aunque, aunque dices, ahí no me mando porque se va a escuajeringar no, a en dos segundos. Pero bueno, y ahora vamos a hacer, a ver, el, sí. este sí, el reseñazo porque es una pedazo... O sea, me lo pasé muy bien Joder. en ese concierto, tío. Muy, muy bueno bien. la puesta en la escena de la peña. Sí, o sea, primero, vamos, tocaron solo grupos porque los Trigger, o Tiger, o como se diga eso en inglés, no... No sé qué pasó, que no, al final suspendieron gira o no pudieron tocar en Madrid, por lo menos. Y tocaron solo Disturbance Project y, y Los Berge On Reason, <coughs> Y nada, que Disturbance Project con su nuevo cantante, que la verdad es que al principio no me convencía mucho, pero debía de ser que no había calentado la voz, cosa importante. Porque luego, importante mentir, o sea, si sí es importante y nadie, sí, nadie, nadie lo hace, nada más, menos hacemos. Antonio de Móstoles que siempre lo hacía, y se queda, estaba como un loco dando vueltas en círculos, hablando solo, <risa> haciendo cosas así. Pues sí, porque es que luego así pasa, que cantas la primera y te casi Claro, y la verdad que luego a mitad de concierto ya le salió ahí ah. la, la mala bestia, y nada, que muy bien. Y... Que lo que decían, ¿no? Lo de cómo se puede llamar Cristo cantando como <risa> Satán. Como Satán. <risa> que, por cierto, para que como llevamos mucho hablando, voy a poner una canción disturbante sí. y luego hablamos. de Venga. La Vamos a poner una canción del CD que creo que sacaron <coughs> rollo de discografía en Estados Unidos, que se llama... Eh, Mediocridad extrema en el 2009, recopilando todos sus EPs. Y vamos a poner la canción número 11 que se llama Futuro Negro. Y que aparte de ser una pedazo de canción, atentos a la pedazo de intro impresionante de Claire's. Jay, ¿qué estás haciendo aquí? Ya ves, estoy con Bob y con su primo. ¿Es tu primo? Sí, y además es ruso. No jodas. Quiere ser cantante de música heavy. Eh, tiene un grupo en Moscú que se llama Jode a las Vaqueras Yankees o algo parecido. Eso no me suena heavy. Espera a oírlo. Olaf, Berserker. Pues ahí estamos, que no sé por qué me ponía aquí que quedaban 20 segundos de canción, no sé, muy raro Qué bueno, Pero, qué buena eh, la intro Sí, sí, y luego la segunda, la canción, porque esta es la canción número 11, pues la canción número 12 sigue con, con ese diálogo que pues sigue hablando con su primo Olaf sobre el heavy metal Y está muy gracioso Que por cierto, además eh, a la gente que le guste los disturbances ya tienen cinta Es verdad Tienen cinta que editada por ese gran sello llamado Encinta eh, Grabaciones y que <risa> quien quiera escuchar, <risa> es que me ha venido, que quien quiera escuchar el compartido que tienen Disturbancia y Rush en cinta... Pues que. Nada, escriban, que nos mande... no, o, bueno. bueno, que nos escriban a nosotros sí, para pedir Sí, es que ya contacto, no me acuerdo o, más que nada. ¿te lo eh, sabes? Sí, las cintas mandan a yahoo.es. Eso es, ahí Y está. ahí os ponéis en contacto con el señor Miguel y os podréis conseguir esa cinta y muchas otras. Uh -huh. Y nada, que ahora, pues eso, vamos a hablar de Vergeon Riesen, un grupo de Alemania que, si igual que, están que los Archagatus son el grupo Grincor más lento. Y estaban los Neuropatía, que eran los más luchados del Greencore Pues los Bergen Reason son los... el grupo más divertido del Greencore Los más luchados, hay... qué hijo de puta, <risas> qué bueno Pues los Bergen Reason es el grupo divertido del Greencore ¿No? Porque la verdad es que empezó y yo por lo menos tampoco le presté mucha atención Las dos primeras o tres primeras canciones Y luego ya lo empecé a flipar que además, o sea, yo qué sé, el tío en todas las canciones las, las comentaba, comentaba de qué iba, Exacto. la letra, porque eso me gusta Cosa que no suele pasar en casi ningún grupo Exacto. greencore, sí. en los demás suele pasar poco, pero algo más Pero eso en un grupo greencore, pues la verdad es que llamaba mucho la atención que explicaba los temas, es verdad que lo hacía en inglés porque el chico no sí. sabía castellano pero, pero era muy entendible porque encima utilizaba palabras bastante sí. fáciles para que la gente Uy. no lo entendiéramos y, que, y era muy gestual además sí Y, y yo qué sé, que todo con chistes muy graciosos. Claro, igual que ha, eh, habla de temas serios, pero también sí, siempre sí. metía algún chiste de Sí, por pero medio. por ejemplo, pues yo qué sé, hablaba a lo mejor de... El pepino español. De, claro, algo que ten, <risas> una, una canción que supongo yo que tenía que ver o con los transgénicos sí, o ahora, con el ecologismo, lo que sí. sea, y empezó a hablar de todo el rollo este de de, de las noticias de... ¿Cómo es pepino? Porque está sí. contagiado de lo del E. coli, no sé qué, no sé cuánto. Sí. Y, y pues habló un poco de eso. Luego también debía hablar algo de, de racismo algo así sí. y empieza a decir claro porque es que como somos de Alemania nosotros no podemos hablar nada de los judíos porque nos lo tienen prohibido no, claro, porque no podemos sea, hacer chistes de judíos sí, ¿eh? no podemos no podemos y empezar claro, ahí a vacilar con empezó, de los judíos eh, no es, es que creo que esa era una canción y en otra empezó porque a nosotros no nos gustan los chistes de mal gusto no nos gustan los chistes sobre judíos sí. no nos gustan los chistes sobre sexo no nos gustan los chistes un ruido súper serio como de y este sí. y este curilla y de repente se parte del culo y, y no sé qué soltó como de ni de coña sí. Y empezaron ahí a tocar wow, ah. Brutales Entonces te quiero decir Que Que tocaban Todos en, Menos el guitarra Todos en descalzos Sí que yo no sé si es porque justo venían de Giraba por Singapur y por ahí y siempre que he visto grupos de por ahí siempre tocan descalzos, ah. no sé si se lo pegaría por cierto, la bajista tenía Chapo. dos dedos rotos de la mano y seguía tocando y el bajo tocando ahí. con su no único se equivocó dedo ni una, eso, no se sí. equivocó ni una y con su único dedo salvable que tenía sí. la pobre moviéndola toda hostia tocando o sea, es que es empezar a hablar de este grupo y son todo elogios ah. súper majo, súper cercano nada de estrellita, ni... Ni poses, sí, sí. ni mierdas. Luego se hicieron ahí un buen croqueteo al final, claro, se tiraron pues, ahí toda la peña. Hablaron ahí de los bailes violentos y que, que no, que lo que había que hacer era bailar de manera absurda y divertida, y mientras decían eso, empezaron a la gente a decir de venga, pero ahora tenemos que bailar y cada uno que haga el baile más estúpido que tenga, <risa> pero claro, el primero que se puso a hacer baile estúpido fue el pegar la canción, terminaron el bajo y la guitarra en el suelo, y se fueron a croquetear con la gente, sí, sí. mientras el batería seguía tocando, hacerlo pues eso, muy ...muy divertido... ...y luego ya la guinda al pastel fue cuando... ...después de ver eso dije... ...porque todo esto hay que explicar... ...que yo esto ya los había escuchado... Eh, ...por internet de, de algún disco que me había bajado... ...y la verdad que no me había gustado casi nada tal... ...lo, lo que han hecho... ...y es que no hace nada de justicia... Lo, ...al directo... Es ...esto es al directo... ...porque bueno, es una banda que yo lo he flipado... ...que lleva desde el 98... Uh -huh. ...y han participado en mogollón de recopilatorios... ...y lo único que tienen son dos EPs... ...y un CD que sacaron... ...justo ahora para la gira... ...que eran seis grupos... ...y cada grupo como unas diez canciones... Uh -huh. ...y la cosa que... ...yo que sé, que lo escuchas... ...y no... o sea, es que no hace justicia... ...ya no sé si será porque son canciones antiguas o tal... Pues un grupo de greencore, pero que lo mezclaban también con todo. Lo mismo tenían partes neocrustis, sí. partes heavy. Por pues una canción empezó también Joder, a hablar del heavy qué metal. qué bueno! ¡Qué sí. ¡Heavy metal! Sí, sí. Ay, bueno, hostia, no me acordaba de esa. ¡Qué grande el tío! En y... plan de, en plan de, aunque hagamos greencore, eh, el heavy es más importante en nuestras vidas <risa> y todo el mundo debería tener una canción de heavy, heavy no sé metal. qué. Y es que bueno, es que me recordaba la de HHH, tío. Sí. Buenísima. <risa> Fue, fue brutal, y lo que decía, que ya la, la guinda del pastel fue cuando... ...después de ver ese directo y ver lo majos y tal que era... ...dije, me tengo que pillar algo suyo. Y fui a mirar los EPs y... ...cosa muy buena, es que sus dos EPs, a pesar de ser de Europa... ...por lo tanto, que en Europa se venden cada vez... Lo, ...y siempre se han vendido los, los vinilos más caros... ...porque el rollo de la calidad de vida de países europeos y tal... Y normalmente, bueno, ya no encuentras ni casi ni aquí en España vinilos más baratos de 3 euros y medio, y si ya son de grupos de fuera, suelen estar mm. ya casi a 4 pavos, y estos tenían los dos EPS a 2 pavos y sí. medio. Y otra cosa que me pareció chapó, porque es una edición muy currada, con muchas cosas dentro, pero... Pues eso, que si no, la portada no es cartón duro, que no sé qué, que no sé cuánto, con un papel que lo cubre de la rehostia y tal, sino, pues eso, más funcional y que para poder venderlo más barato. Y ya después de toda esta chapa que hemos dado, vamos a ir con el split que sacaron eh, Bergen Reason con Hanging Rotten, que eh, se me ha olvidado traer el EP, pero bueno, como lo tenía aquí descargado, eh, o sea, lo tengo aquí en... Formato... Digital. digital. Pues... De puta madre. Y nada, que vamos a ir con la canción. Se llama Brown Hat Heute Biele Farben. Claro, claro. Claro, claro. Así que vamos con esta canción de los Bergen Rison. Pues nada, ahí están los Bergen Rison Y nada, que vamos a ir con la antiagenda rápidamente Pues se nos echa el tiempo encima Que el cartel ese lo colgué yo Ah, vale El sábado pasado Interesante, interesante sí. Que, que, por que cierto, hay un nuevo cartel en la radio y he preguntado por <risa> ¿Quién lo había colgado? Que por cierto, tú ves el cartel y ¿qué ves? Una foto, ¿no? ¿Una feria? Una foto de una feria Sí Es un dibujo Acércate Sí Es flipante, o sea, ah. un dibujo tan realista que si lo ves desde lejos parece una puta foto. Sí, sí, sí, totalmente. Y no es una foto, es un dibujo y que, joder, o sea, vaya pedazo de dibujanta. Y, nada. Ah, vale, es quién creo que es. ¿Quién? Eh, de un nombre. Eh, la misma chica que hizo también el, el todo por hacer. No lo sé. Los limones. Eh. Creo que no puede ser porque es buena dibujanta sí. ¿esa, esa mujer. Sí, claro. no, no sé, vale, bueno, bueno puede ser. Sí. Pero vamos, que, tal. pues que ya hablamos de eso. Que este sábado, día 18 de junio, tocan Foliatro A eh, y Por la Sombra eh, en Casablanca. Sí, Está ahí, que además, eh, que la gente súper fan de Foliatro A, pues ya es que hace un montón. No hace cuánto eh, que no tiene, creo tocan? que hace mínimo mínimo un año. Me Por dijo eso. el delfa el otro día. O sea que, que nada, que supongo que irá la gente más a eh, ese concierto. Que es a las 8 y empieza con musiquita, y luego ya a las 9 es cuando empieza el concierto. Y seguro, segurísimo, que va a ser muy puntual. Y para sí. que la gente lo sepa, eh, Folía Troa van a tocar los primeros. Ajá. O sea que si queréis verlo, ya sabéis. Muy no lleguéis tarde que os lo perdéis. Pues eso es el sábado y el viernes en el Coco también hay concierto. Sí, espera, pues se me ha olvidado. Eh, que, pero bueno, te lo digo yo, sí, que sé quién toca. Eh, pues supongo que empezar a las 9 Más o menos sí. Y os podéis acercar al Coco La Condenada En el que tocarán Trayuca, Dulcar Nine mm. Y otro grupo que no tiene nada que ver con esa música Que es de Hip Hop, que se llama La Rabia Y... Ah mira, yo no lo sabía, <coughs> que ese grupo era de Hip Hop Sí ...y luego... Ah, eh, eh, ...tenemos también... Eh, ...bueno ya lo anunciamos también... ...aunque quede lejos de aquí... Sí, eh, ...en el CSEO Kikemur... ...se van a celebrar las fiestas de la ah, bueno, Magdalena... ...no me refería a eso... ...pero vamos vale. sí, también es importante... <risa> ...las fiestas de la Magdalena... ...que aquí no pone... ...el concierto es el sábado supongo... ...no es el domingo... Ah, ...es no, un domingueo no, bueno. ahí ah, de vale. matiné... ...y nada pues como hemos puesto en el blog... Eh, sí. ...iremos para allá... Y, y nada, haremos aquí también reseña Además, eh, a lo mejor coincidiendo con todo esto Podemos los sin talento el miércoles que viene sí. eh, Hablando un poco de, de todo lo que hayamos allí pasado Y poniendo coplas Exacto, <risa> anarcoplas. anarcoplas Y, y, y que toca necesidad de luchar Nuestra gran gente venganza sí. Que un saludo desde aquí al Juan, que dentro un poquito le puedo desabrazar. Y, y luego, bueno, y, y la mierda está que es para rellenar cartel. Yo no sé, yo no sé qué, qué cortocircuito les ha dado a esta gente para llevarles a, a estos personajes. Pero bueno, después de la entrevista que, les hará, que le han hecho al vegan chicken en... En... en joder. En días de destrucción. <risa> que, por cierto, se o sea, Pobre, pobre Pablo que mal se lo hizo pasar el cabrón de Luis Porque qué persona más sosa contestando a través del teléfono Joder, yo todavía no, no lo he escuchado, escuchado Y es que lo toca que hacer Es ya. para pegarle una colleja sí, a Luis sí. Y decirle, "Pablo, un poco, anda <risa> Pablo, <¡Espabila>, chaval <risa> Espabila, muere y, y, y nada, y lo importante y... a lo que me refería es que El 20J El CBA eh, del colegio, el colegio eh, de Getafe Pues eh, el... sigue con la amenaza de desalojo Y cada vez se ve más, más cercana mm. Y se se hace una concentración En la el... plaza Tirso de Molina no confundir con Madrid, que sí. ya al principio he dicho bueno, que, que pinta claro. haciéndose Madrid, sí. y es que en Getafe hay una plaza que se llama Tirso de Molina. Sí. Así que eso será el lunes el, que viene, el día 20. Sí, el día 20... Y a las 7 y media. Ah, vale. A las 7 y media, exacto. Así que nada, pues que es importante sí. y, bueno, apoyar eh, estos proyectos. Y, y, y, y ah, otra cosa que también en el colegio, creo que por lo mismo, por cosas pues, del desalojo inminente y tal. Este, o sea, mañana, jueves, en el colegio tocan en Hola Gay de Getafe y abordaje desde Móstoles. Uh -huh. Y bueno, Móstoles y Getafe. O Getafe solo, no, lo sé. Sea, porque esto viene en Getafe también. Así que, ya sabéis, cafeta con conciertillos Y, eh, y también había otra cosa en Malalena, como todos los fines de semana, pero soy un gañán y se me ha olvidado traerla, así que lo Bien. colgaré luego. En el blog y ya está. Y hasta ahí la antiagenda. Sí, y, y nada, pues eh, yo ya quiero hacer mi mm. queja de la semana. Muy bien. De esta, esta mierda, mierda insoportable. insoportable <ríe> que nada, eh, hablando antes de lo que decías de grupos que se tiran 30 horas probando, mm. eh, que me parece bien que un grupo al principio quiera. Mm, afinarse, quiera mirar si sí, evidentemente el, los amplis están bien, se escucha todo bla bla bla, pero lo que no vamos yo creo que, que no ninguno somos estrellitas de esto y tener a gente esperando una hora mientras te dedicas a, a hacer todo tu performance y todos tus arreglos ...pues no sé, que no, no sé a qué aspiras... ...o sea, es que le faltas al respeto... ...a las demás bandas... ...que luego tienen que tocar el doble exacto. de menos... Eh, ...porque y tú más, te has dedicado exacto a hacer tal... Eh, ...la cupa tiene que cerrar más tarde... ...o tiene problemas luego sí. con los vecinos... Y, ...y que no sé, que me parece que sobra... ...sobre todo a mí me... ...porque yo que sé, si eres un grupo... ...que lo que haces es enchufarte y subir el volumen... ...y luego con exigencias, ¿sabes? No. ...a la gente que está, que está con el volumen... Sí. ...con la mesa de sonido... ...a la gente que te... Que te ...bueno, y también otra queja incluida sí. en esto... Son la gente que se dedica a tener un grupo y pretende eh, luego que le pongan todo el equipo claro. cuando vas a, a un concierto. Entonces, me parece bien que si tú no tienes medios económicos mmm, muy altos, pues no, a lo mejor no puedes tener amplis o a lo mejor tal... Pero yo qué sé, o sea si bueno. tienes un grupo Tienes que estar dispuesto también a invertir Cierta parte En, en eh. equipo no, Y no bien. siempre Se puede gorronear de los demás, evidentemente Todos estamos aquí para lo mismo y nos apoyamos Pero no lo puedes pretender Que una persona que tiene un ampli que se ha dejado la vida En comprarse ese ampli de mierda use ese ampli 5 grupos Pero no, porque sobre, no puede ser sobre cosas. todo por el rollo de que Un poco de respeto, tío. los amplis son muy caros y yo creo que casi nadie pues, le sobra el dinero O a nadie le sobra el dinero. En estos ambientes no, pero que ya ha habido demasiada gente que te dice, sí, toco, pero si me ponéis el equipo. Claro, sí, no. toco, la, pero si sí, no es puede que ser. Yo que sé un grupo de gente que empieza, que no sé qué, y no le ha dado tiempo, pues sobre todo ir por, con la verdad por delante, es decir, llegar y decir, oye, yo si quieres toco, el problema está que nosotros no tenemos ningún amplio, no tenemos tal o no tenemos... Sí, pero llegar y de repente decir, ah, eh, es que yo no sabía, es que yo no sé qué, y cuando eso pasa una y otra y otra vez, pues es como de, pues gástate el dinero igual que los demás. Porque lo que no es justo es que un grupo se, se tenga que hacer esa inversión dejándose los cuartos y los demás digan, eh, es que como mm. yo no tengo... Pero que hay gente muy maja y que hay otras personas que se aprovechan bastante de es esas esto. personas majas. Entonces, mm. pues bueno, ahí va a enfocar a mi queja de la semana, mm. que seamos más conscientes, que me incluyo, mm. que seamos más conscientes. Y yo lo que decía de los grupos que tardan mucho, que es un grupo que te enchufa, subes el volumen y ya está, pues vale, que subas y te afines la guitarra tal, vale... Pero es que, por ejemplo, en Getafe pasó con Speedy Flotes que tardaron casi pues una hora exactamente, sí. una hora en empezar a. Es que a tocar. fiestas de esto, igual, pasa igual. Y, por eso y la movida que <risa> si tú tardas dos horas en afinarte una guitarra, puedes afinarla mientras toca el grupo anterior, no pasa nada. Uh, sí, Pero sí. yo qué sé. Pero bueno, que vamos más para adelante, que llevamos cuatro ¿Sí? canciones y media. Hoy hora. estamos siendo un poco brasas, Joder. es que no haber hecho el programa el miércoles. Sí, hay muchas cosas que sí. Pues nada, vamos a ir rapidito. Vamos a ir con la sección a Narcopunk y vamos esta vez a poner mismamente a, porque tengo otros grupos así parecidos, vamos a poner a los Inner Conflict de Alemania también. Mm, Un grupo que mucho que no ponemos, sí. Y que yo no tenía, el, yo tenía el Shenflun el LPST de CD <risa> del 2000 y pico, pues no tenía el disco anterior que, que es del 2000 y que se llama Inner Conflict y que, que es brutal o sea yo pensaba por pues, lo típico como es anterior porque estaba no sé qué tal pues no es la hostia y voy a poner la canción que se llama anymore y todos al bailotear como cabrones y cabronas Qué buenos, qué buenos los Inner Conflict. Que por cierto, eh, este, por lo menos en este disco y creo que en el siguiente también, no, tiene, que no tenían batería sí. y era batería de palo. Uh -huh. Y se nota sobre todo en las partes como esta canción del principio que se es está solo la batería. Esperamos que el grupazo, a pesar de todo. Y ahora vamos con novedades. Vamos con un split que acaba de salir hace bien poquito de un grupo de, Bar de, de Valencia, iba a decir de Barcelona, pero no, sí. que se llaman Disparo. Oh, con otro este group. grupo a mí, yo lo traje, tío Ah, ¿los traje. Sí, sí, y es que me parecen brutales, vale, pero me gustan tú, tú te trajiste en la demo, ¿no? Traje, yo es que me compré hace tiempo el EP Claro, pues ahora han sacado un EP compartido Que si, sí, ahora explicaré Pero que te seguro que vas a querer tener Porque lo acaban de sacar ahora Y es un split con un grupo que se llama Demencia Colectiva Ajá. De Austria ¿Sí? Y qué grupos hay en Austria que te gusten mucho Y un grupo de Austria y que algo tengan que ver con el idioma castellano para ponerse demencia colectiva. <risa> Te pillan tic, bragas. Tic, tic, tic, tic, un grupo tic. que tocó en el Fest y que fueron los mejores. Eh, Ruinosa Inmundicia. Ah, vale, joder. El nuevo grupo de las chicas de Ruinosa Inmundicia. ¿En serio? Vas a flipar. Pero bueno, primero vamos con los disparos que yo Venga, no... A ver. Yo no me acordaba que los habías traído a la radio y más mola mogollón. Ah, vale, muerte fe. Estaba pensando en la horchata, digo, ¿eh? No, eh, muerte fe. Vale, vale, muerte sí, sí, sí. Y nada, pues es un EP muy bonito con tres canciones por cada cara. Qué guay. Y mm. nada, eh, menos mal que me he esta canción que es un poco la más corta de disparo, pero que mm, es la que menos mola, pero aún así es la hostia. Mm -hmm. Y que se llama eh, Intenta Detenerme. Que, que yo que sé, que a pesar de que no es la mejor del disco, es un temazo Esta y... la puse, Johnny, esta no la sí ¿Tienes otra por ahí? No, pues ponemos a, pues mira, pongo a Demencia Colectiva y así ya pasamos a... No, venga, no, vuelve a poner Que <risa> no, sí, venga. que sí, es que me gusta pues, este grupo Pues venga, pues vamos con Demencia, o sea, con o sea, disparo, disparo Con Intenta Detenerme Ah, ¿Eh? que sí, es sí, que me sí. encanta, además, joder, iban a tocar en el coco y al final, no sé qué sí, ¿no? pasó, que se frustró Hostia. ese concierto ah, y tenía muchas ganas yo Joder, pero el disparo concierto que se... Sí, el... que al final no Ay, se mierda. canceló por X, pero joder, sí, sí, y ha eh. tenido un momento teniente que sí. he escuchado ¡Ya verás, gañán! ¡Intenta detenerme! Me no, no creo, pero sí, sí, me gusta un montonazo además, además, no... Yo y mis asimilaciones, sí. pero en algunos momentos me recuerda a Chernobyl Kids. Es que es lo que iba a decir, no que se parezca a Chernobyl Kids, sino que tiene un rollito, por lo ¿Sí? menos esta canción, sí. muy hardcore Soy ahí. tío. Porque en realidad ellos hacen hardcore punk, divid, pero ah. sobre todo esta canción es la más hardcore sí, ahí, sí, y sí. tal, no sé qué, y me encanta. Ah. Y bueno, también decir que, que antes he dicho lo que es un EP muy, boni muy bonito, porque es un. vamos. Eh, ...con dibujos hechos rollo a lápiz... ...brutales... ...que eso sí un poco hemos... ...de un pibe cortándose las venas... Ajá. ...y... ...y nada... ...y la contraportada son dos manos enseñando ahí... ...la parte donde se cortan los hemos... Sí. ...y ahí ponen las letras de los grupos... ...la o donde sea, se cortan los hemos... ...es que no el antebrazo, ah. que no me salía... ...y eso, y nada, que voy a poner ahora rápidamente a los... ...Demencia Colectiva... ...con la canción que se llama Calles... Y que, joder, que si ruidos y inmundicia molan, estos molan mogollón igual Porque es un poco ese rollo, pero más melódico a ver. Y, y sí que es cierto que me recuerda también un poco, la, también, sobre todo por la voz, a ajenos claro. a la tragedia Descúbreme Ahí viene el descubrimiento Qué buenos Qué voz tiene que, hombre, Eso aparte Ay. Y no sé, el grupo mola mogollón ahí, ¿Sí? rollo punk rock and rollero uh -huh. Muy guapo Y nada, ahora vamos a ir con la otra eh, La otra novedad Que es un grupo que se llama Summon the Crows, oh, yeah. the Crows Y es Lo he traído más que nada Todavía no sé si me gusta o no Porque ahora como no paro de ver por ahí de grupo de cruz mezclado con black metal, uh -huh. grupo de black metal con toques de cruz y sí. ahora el black metal y el cruz parece que se dan de la mano, sí. cuando antes siempre, sobre todo <risas> en la época noventera se daban de hostias, uh -huh. a pesar de que había muchos fanzines que se centraban mucho en el metal o bueno... O tenían cierta parte, hablaban de grupos de metal Pero siempre aberraban de los grupos de black metal sobre, Bueno, hablaban de los, aberraban de los grupos de black metal satánicos que la cara, etcétera, etcétera Y dije, bueno, voy a escuchar un grupo de estos Y la verdad es que no están nada mal Y es un grupo de Noruega Que acaba de sacar disco ahora mismo Un LP y se llama One More for the Gallows ¿Que lo de Gallows qué significaba? Pues no recuerdo, pero es que hay un grupo que se llama Gallows Claro, por eso digo, lo mismo lo sabes Pues ah. ya está El caso... Que portada muy heavy y yo qué sé, sí que es cruz muy muy heavy, pero yo no sé si esto tendrá algo que ver con el black metal o es ya etiqueta de moda, un rollo como lo de hardcore radical ah. y demás tonterías. Pero sí que es muy heavy. Así que vamos a escuchar la canción que se llama igual que el disco One More for the Gallows. Ahí estaba esta oda esta oda a Satán. <risa> que yo es que como no entiendo el black metal... Yo no sé si esto tendrá mucho que ver con el black metal o con qué... Pero bueno, está interesante. Sí, está curioso. me ha gustado, sí. Mm. Y nada, que ahora vamos a ir con un poquito de punk... Desde Finlandia. Un grupo que he traído alguna vez... He traído ya dos veces. Y que se llama Neurotiset Pelimanit uh -huh. Y que es un grupo que... Eh, la gracia que tiene por lo menos a la gente que se lo ha puesto es que hay gente que suele aberrar de los típicos grupos clásicos o sonido clásico de este de hardcore escandinavo que en realidad son todos los grupos iguales y que suelen aberrar la peña que suele aberrar de ese estilo. Con bueno. este grupo siempre es como, ah, pues esto sí que mola, no sé qué. Y nada, es de su EP del 2002 que se llama Sitasa Samita Tila que es de, si quieres, una tila, que tengo la tripa mal, y vamos muy rápido, porque luego quiero poner dos temas, a ver si dan tiempo, con la canción que se llama Mitenin, que no sé lo que significará, así que vamos a escuchar, a ver qué nos dicen los Neurotiset Neurotisetplimanit. teníamos esta pedazo de canción de ¿Han punk? dicho hoy, oh, y hoy? Sí, sí, porque esto es un grupo de... <risa> que realmente tampoco tiene... porque son un grupo del 2002 y alguna canción sí tira más al rollo más escandinavo, pero vamos, esto es punk, punk punk, que punk y que tiene muy, muchos toques hoy y me flipa este grupo tiene, sacaron solo dos, eh, dos o tres EPs Si sí, mal no recuerdo, pero impresionante Y lo que estaba buscando aquí Dice que no hay resultado No pasa nada, ya lo traigo para el próximo vale. día Y nada, así que pues mira Me da tiempo a poner las dos cancioncillas Que iba a poner eh, Una es rapidita de un grupo que nunca me hemos puesto Porque yo por lo menos, pues sí Los conocía y todo la hostia Pero pues más allá de dos o tres canciones que conocía No me habían interesado mucho Hasta que dije, oh, voy a escuchar Que siempre dice que la gente que lo antiguo molaba mogollón Y sí es cierto, estoy hablando de los Misfits que lo antiguo no todo es la hostia no soy ni fanático ni nada como suele ser la peña, pero joder sí que tiene muy buenos temazos como muestra un botón que es de este disco que se llama Bullet del año 78, que es el primer EP que sacaron, y voy a poner la canción que se llama Bullet, que me flipa que es o sea, puro rock and roll a toda hostia, así que vamos con los Misfits Aquí estamos, que nos ha pillado ahí un poco... Brutales, ¿eh? Joder, la hostia, ahí... La verdad es que yo sí que es verdad que nunca había escuchado no. nada de los Misfits, Nunca, nunca, nunca. Yo, nunca ah, me había llamado la atención. Claro, yo hago una canción, la de Halloween, que... Es más, yo empecé a, a decir, hostia, los, eh, uy, los Halloween. ¿Los Halloween? Los Halloween. Los Mifid Molan de cuando estuve en Jodio, en el festival este que se hacía allí, Ajá. que no me acuerdo cómo se llamaba. Y que tocó un grupo que fue, eh, vamos, La Fiesta, que era un grupo de versiones de los Misfits, sí. que como además con Performance y todo, de, se ponían una gorra y sobre la gorra un mechón de pelo, como si fuera la cresta sí. secaída, pero rollo enganchado con celo en la visera de la gorra. <risa> o uno tenía una cresta pequeñita y sobre la cresta con celo también más, más mechones de pelo. <risa> era la hostia. Y claro, pues un grupo de versiones de Misfit se tocarían por las buenas de Misfit y, y la verdad es que dije, joder, esto mola, no sé qué. Pero esto fue hace muchos años y mira, ahora me ha dado por recuperarlo y traer algunas cancioncillas más que me parecen auténticos temazos. Y esta canción va por Miguel de Almería, que sé que le vamos su grupo preferido. Y vamos a despedirnos ya con otra canción, que esta te la digo a ti, que sé que te mola mogollón, de los Jacob Sae. Oh. Pero es un grupo que hemos puesto muchas veces Pero ¿Sí? yo creo que la mitad va de canciones suyas Y la otra mitad va de versiones Porque esta es otra versión Venga. De su disco Pop, eh, Pop Punk Alienation Del 2008 sí. Y la canción se llama Forever In My Dreams de, Que hacen una versión de los Teen Idels Y mientras en las demás versiones son calcadas Esta sí que la cambia un poquito Y vamos, la mejora mil veces O sea, la de los Teen está guay Pero esta le da un rollito impresionante Así que con esto y un bizcocho Pues Hasta nos vemos el miércoles a las 11 A las 11, <risa> aunque no rime pues eh, hay... Que nada, que se me ha hecho corto el programa Joder, pero a muerte, ¿eh? Sí. o sea, Entre <risa> es que leer... hemos hablado mucho hemos... Pero es que hay que, uh, hay que hacer programas de dos horas De todos modos, ahora en verano, como sí. seguramente esta como gente hoy. ya no aparezca mm. Nuestros antecesores a la sí. de Pain no, ya, haremos, Invadiremos no, una hora más Unos poquitos de dos horas Así que nada, pues nos escuchamos Adiós. Adiós.